al cual invitamos a través de la radio a, a todos nuestros amigos de la región eh, un festival que va a comenzar a las 21:30 con Valeria Lynch eh, totalmente ya acceso libre y gratuito en el centro de la ciudad en esta plaza sí ya ya hay gente acá que está entusiasmadísima eh, que se van a pegar una vuelta este el el domingo por allá así que empieza 21:30 Sí, 21 30, pero las actividades van a comenzar a después del mediodía, muchas actividades de, de, de la peatonal, culturales, presencias de, de ballet, de bandas eh, de música eh, y otras actividades artísticas. Y claro, 156 años es un número, ¿no? Realmente, es un número importante. Intendente, y también va a haber actividades el 24. Bueno, el 24 nosotros nos adherimos a todos los actos conmemorativos de eh, por la memoria eh, y la justicia que lleva adelante la Comisión de Familiares y Amigos de Desaparecidos de las Flores eh, con punto central en el monolito dirigido en la Plaza Mite de la Plaza Central pero hay otras actividades también artísticas conmemorativas a la fecha. Claro, exactamente. Y también es el día elegido para entregar una gran cantidad de viviendas, ¿es así? Sí, vamos a estar entregando por sábado, por la mañana, 61 viviendas. Eh, así que, este, bueno, para nosotros es importante, en ¿no? un día también importante para claro. para lo que significa la entrega de una vivienda para una familia. Eh, bueno, van a ser estas 61 familias que reciben su vivienda que hemos terminado de construir en un sector de la ciudad importante, que se suman a las 66 que entregamos a fin del año pasado. claro ahí está y eh, también están trabajando en el tema de seguridad con el tema de las cámaras verdad sí ya se han puesto y se han colocado eh, la mayoría de las primera etapa de las cámaras de vigilancia y estamos este, ajustando todo para hacer el lanzamiento del pero ya están funcionando de manera previsional con todos los operadores trabajando y con, eh, bueno con un importante eh, trabajo en prevención de Claro. Ahí tenemos un problemita en el audio, no sé si lo escucha usted. Tenemos... A ver, hola. Sí, hola, hola. sí. Nosotros, nosotros escuchamos con unos ruidos extraños. Ah, puede ser el teléfono. Ah, puede ser el teléfono. Ahí, ahí, ahí lo escuchamos ¿tendente? bárbaro. Ahí está. Sí, intendente, también eh, desde el problema de que tuvieron del, el otro día con el tema de la lluvia y, y, y la tormenta, tampoco habíamos hablado. ¿Cómo, cómo va eso? ¿Cómo, cómo está...? ...reconstruyéndose todos los, los problemas que generó la tormenta? Bueno, generó un, realmente una situación muy grande en el espacio público... ...el Parque Plaza Montero eh, volteó muchísimas plantas aniejas de eucalipto y otras especies... ...el acceso al parque y desde ya lo más... Eh, ...por suerte no provocó ninguna pérdida ni, ni este, lastimadura de ninguna persona... pero sí en los techos que se están este, reconstruyendo y trabajando en eso uh -huh. ahí está bueno y todo esto va a estar terminado para para allá para festejar el domingo o siguen las obras eh, no no no estamos este, trabajando en todos los aspectos bien eh, la, el municipio tiene una tarea este, permanente en obras de infraestructura en servicios en muchas cosas así que este, estamos trabajando Con eso, este, bien, muy bien. Buenísimo. Intendente, también están eh, con el tema de eh, la actividad física y implementando bicisendas ¿verdad? Sí, eh, ya estamos a punto de, de instalar y colocar eh, la bicicenda en la avenida principal, la avenida San Martín, de nuestra ciudad. Eh, calculo que el fin de mes vamos a estar este, poniéndola en marcha. Así que bien, todo eso muy bien. Bueno, ahí está. Así que está hecha la convocatoria, mega show, ¿no? Ahí está, va a estar también Lautaro Rodríguez, que nosotros por ahí no los conocemos mucho. ¿Nos podría contar algo de Lautaro Rodríguez? Lautaro, Lautaro es un hijo de las flores que forma parte del staff de vocalistas de Valeria Lynch. Tiene una gran carrera como solista y en este caso va a venir junto a Valeria y bueno, para nosotros es un orgullo por un florense que ha... Eh, trascendido en lo profesional en el canto al, y bueno tiene una gran carrera porque es muy joven chico de 30 años así que este, para nosotros es un orgullo que esté aquí en las flores ahí está bueno y también un poquito del deporte porque estábamos viendo que va a ser una va a haber una futura liga de volei regional de qué se trata esto estamos bueno trabajando para que las flores se inserte nuevamente en el volei, en el cual este, ha tenido una gran trayectoria en años años antes y también en el fútbol con una regional eh, es para eh, digamos sumar actividades federadas hemos encarado el básquet eh, años atrás con un gran éxito el proyecto las flores básquet ahora vamos con las flores voley eh, y además este bueno participando activamente en todo lo que tiene que ver el fútbol de la región donde se van a, a este, articular las ligas de, de la región conformando un, un torneo de fútbol Eh, regional uh -huh. ahí está bueno le ha tocado estar presente ser intendente en estos 156 años de las flores qué se siente intendente en esto oh, este, ya son varios años no de gestión y me sí, tocó claro. los 150 150 eh, también que eso fue muy emocionante no porque 150 años marca un hito claro fue en el año 2006 eh, año en que veníamos de, de, de gestión con muchas realizaciones y tenemos un hito importante que fue la restauración del Salón Rojo de nuestra municipalidad, que hoy luce eh, bello, hermoso y receptivo de todas las actividades culturales, artísticas y protocolares y es un orgullo de las flores en los 150 años. Bueno, hoy a, a seis años vemos eh, una transformación muy grande de nuestra ciudad, este, por lo tanto, ser protagonista de esta transformación e impulsarla y estar este eh, festejando un año más de, de, de cumpleaños de nuestra ciudad por la cual trabajamos no deja de ser no solo eh, emocionante sino también orgullo y que este, nos impulsa a ponerle más fuerza y más eh, energía en nuestro trabajo uh -huh. intendente también una de la, uno de los puntos importantes que eh, va, está marcando el rumbo las flores es desde el año 2009 el tema del reciclado de la basura donde Eh, reciclan alrededor de 3 millones de kilos de residuos por año. Están como haciendo punta en la región. ¿Cómo surge esto? Bueno, esto lo iniciamos eh, después de, de... Recibimos la planta como una planta de relleno sanitario, eh, pusimos una planta de reciclado y ahora estamos prácticamente tratando eh, todo el residuo que, se, que llega a la misma. Llegan 15 toneladas por día, así que calculemos que para... para para 300 días eh, una cuenta redonda son 4500 toneladas eh, y más eh, 60 días más que tenemos eh, este, en el año eh, aproximadamente eh, 5 mil toneladas y esas cinco mil toneladas que son 5 millones de kilos claro. se pasan todos por reciclado y eh, se logra un, un producto de de recuperación de cantidad importante que disminuye los volúmenes que a su vez recicla y vuelve al, al circuito de la economía y que genera recursos claro. no solo para el municipio para solventar parte de los costos de tratamiento claro. sino para el taller protegido alma que lo administra ese reciclado más toda la recolección que empezamos en el año 2004 del del pet del el plástico el, el, el, reciclable, que vienen las botellas no retornables de gaseosas sí. y otros líquidos, eh, y que hay este, más de 50 canastos de, eh, en toda la planta urbana de la ciudad, eh, realmente nos ha eh, ayudado mucho a ordenar el tema de los residuos, pero bueno, este es un tema... De lo hoy y del mañana que el cual tenemos que seguir trabajando. Seguro es el futuro, ¿no? El futuro, el futuro del medio ambiente. Intendente, le queremos agradecer mucho por este contacto y que tengan un muy muy feliz aniversario. Seguramente vamos a estar ahí disfrutando de Valeria. Los esperamos, Carlos, y muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Ahí estábamos con Alberto Helene desde la Ciudad de las Flores compartiendo. con el intendente esta esta noticia, ¿no? de los 156 años de la ciudad de Las Flores y también bueno, el tema de el reciclado, tan importante también, entre otros temas. Pausa chiquitita, volvemos con el humor, dale.